Sanjuaninos están avanzando, primero empezamos nosotros, siguen ustedes, pelambres, está todo contaminado, van a producir en Mendoza y van a venir a tirar la basura para San Juan. Estamos todos, estamos todos, no está ninguno, la plata no queda solamente en algunos bolsillos que nadie sabe cómo hacen todavía para taparlo. Hay una justicia que no está que le rinde pleitesía al capital, por favor, señores políticos, cobren mucha plata, plata que le pagamos nosotros, respeten los derechos, se hicieron leyes, no son para ir al baño, son para hacerles respetar y no tanta policía y seguridad, persecución como tenemos, hemos presentado adias corpus, nos han desestimado y encima nos ponen multa, nos ponen Ahora ellos somos nosotros, siguen ustedes